Es jueves 17 de noviembre y vuelven a subir las temperaturas. Hoy tendremos un día soleado con algunos intervalos nubosos. El viento volverá a soplar de poniente. Por la tarde alcanzaremos rachas de 50 km por hora. La máxima será de 25 grados y ahora tenemos casi 18 grados de temperatura, según el termómetro de Teleelch. Y les tenemos que contar hoy pues que el equipo de gobierno parece que se acuerda de trabajar cuando truena y es que las críticas a su gestión en la conservación del palmeral le han llovido tras haber dejado pasar un año sin haber he hecho nada para poner en marcha los nuevos órganos de gestión encargados de fijar los usos y el plan especial del palmeral como marca la ley autonómica. Ayer el alcalde dio a conocer por fin el listado de las asociaciones que deberán elegir a sus representantes para formar parte del patronato y de la junta gestora. ¿Tan difícil resultaba proponer a 14 vocales? Pues el gobierno local ha tardado un año. ¿Y cuánto tiempo se seguirá perdiendo en implicar a todas las administraciones, a todos los gobiernos para que paguen, ...el mantenimiento de un palmeral que lleva 22 años... ...siendo patrimonio de toda la humanidad. Pues además del Palmeral les vamos a contar que la Consellería de Cultura le ha dado al Ayuntamiento un mes de plazo para que retire del Paseo de Germanías la Cruz y el nombre de 123 calles dedicadas a los caídos por el bando franquista. El Partido Popular dice que el presupuesto del próximo año será dañino para Elchi y recorta en todas las partidas. Denuncia que son antisociales porque se recorta en Bienestar Social para destinar el dinero a hacer más carriles bici y suprimir aparcamientos. Antiguos alumnos del Instituto Laboral, ahora Sisto Marco, recuperan un cuadro que fue encontrado en un contenedor de basura por un bombero en San Sebastián. ...del profesor de dibujo José Martínez Rives. ...desde ayer permanece colgado en el centro... ...donde este docente dejó huella... ...entre sus alumnos del laboral... ...por su gran pasión por el arte... ...su bondad y carisma como docente. También... El Puente de Canaleja se va a cerrar al tráfico durante toda la mañana de hoy a partir de las 9 y media hasta la una y media del mediodía por trabajos de mantenimiento de alumbrado público. Y al Elche Club de Fútbol le toca el Guadalajara en la eliminatoria de la Copa del Rey del próximo 21 de diciembre y, además, Paco Gómez, pudo convocar a un equipo de leyenda para su programa especial de ayer de Elche en Punta que volverá a emitirse en Teleelche el lunes a las 10 y cuarto y que se puede volver a ver en Youtube si quieren volver a disfrutar de los jugadores que hicieron historia en el Elche y en la ciudad. Estuvieron en el programa. La Glorieta con Rosmar y Alonso was Bien pues pasan 3 minutos de las 7 de la mañana y empezamos el relato con la cruz del paseo de Germanias porque deberá retirarse a lo largo del próximo mes Y es que la Consejería de Calidad Democrática publicó ayer una resolución que obliga al Ayuntamiento a quitar elementos franquistas... ...y los nombres de 123 calles de Carrús dedicadas a los caídos del bando franquista. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento tiene un mes para retirar la Cruz del Paseo de Germanías... Y cambiará el nombre de 123 calles dedicadas a los caídos del bando franquista en el barrio de Carrús. También la placa conmemorativa con el yugo y las flechas de las viviendas del Grupo Agatángelo. Si no lo cumple, será la Consellería de Calidad Democrática la que lo lleve a cabo de oficio. Esto es consecuencia de una resolución publicada ayer en el diario oficial de la Generalitat... ...que modifica y actualiza el catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura y los elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados. Esta actualización no incluye las placas VPO existentes, con el símbolo del yugo y las flechas que todavía permanecen en muchos bloques de viviendas, aunque la Consellería pide a los ayuntamientos y también a las comunidades de vecinos que los retiren cuanto antes para cumplir con la normativa. Gracias Marga y ayer en la tertulia de los miércoles fuimos críticos aquí con el equipo de gobierno por el año en que se ha tardado para proponer a las asociaciones que deberán velar por la protección y promoción del palmeral como indica la ley aprobada en el pasado año. Pues bien, el alcalde por fin ya tiene a los 14 vocales para el patronato y la junta gestora del palmeral 7 y 7 procedentes de colectivos ligados a su conservación y defensa. ...y estos son, para el Patronato ha propuesto siete vocales... ...que deberán salir de la Unión de Llauradores... ...la Asociación de Palmereros, la de Productores de Dátiles... ...la de Productores y Artesanos de la Palma Blanca... ...de la Acequia Mayor del Pantano, Bolén Palmeral... ...y de la Asociación de Arquitectos Ruskin Coffee... ...mientras que para la Junta Gestora son otros siete... ...de la Comunidad de Labradores, la Asociación de Productores... ...de Dátiles, de Palma Blanca, la Acequia Mayor, el Centro Cultural... Margallo y adr el patronato se va a reunir una vez al año y la junta gestora lo hará al menos cuatro veces Y vamos con la siguiente noticia, la regeneración del barrio de San Antón, que pasa por la construcción de nuevos bloques de viviendas y por la renovación de los espacios públicos. Ayer se presentó la nueva zona de Juegos y Jardines, ubicada en la calle Obispo Cubero. Allí estuvo nuestra compañera Iziar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El nuevo espacio jardinado con el que cuenta San Antón se ha presentado esta semana. Se trata de una actuación impulsada dentro del Plan de Regeneración Urbana del Barrio y se trata también de un jardín de 1.160 metros cuadrados con una inversión de 150.000 euros que se compone de juegos infantiles, biosaludables y petanca. Según el alcalde, hay espacios, este espacio embellece el barrio y sirve de punto de encuentro para los vecinos y por otra parte se está ejecutando el bloque número 4, cuya construcción finalizará a finales de 2023 con una inversión de 4 millones y medio. Además, está previsto el derribo de los antiguos bloques 11, 12, 13 y 14 para 2023. Y en cuanto al segundo ARRU, el segundo plan de actuación de regeneración del barrio, el próximo 23 de noviembre, el alcalde y la edil de urbanismo, Anaravir, se entrevistarán con el secretario general de Agenda Urbana en Madrid para avanzar en un nuevo convenio que finalizará la regeneración de San Antón ejecutando el bloque número 4 que nos sitúa en esa cifra cercana a las 300 viviendas construidas el bloque 4 cuatro cuarto eh, finalizará su construcción a finales de 2023. En este momento tenemos un grado de ejecución aproximadamente del 15%. Representa una inversión pública a través de Pimesa del orden de los 4,5 millones de euros. También se está invirtiendo en Palmerales, que se están llevando a cabo actuaciones de regeneración de este barrio. La Generalita construyó 200 viviendas en cuatro bloques y ahora se están realizando los trabajos previos para derribar dos, dos más, el 25 y 27. Según Carlos González, esperan a que la Consellería finalice la redacción del proyecto para la construcción de 60 viviendas en el entorno del Palacio de Justicia. Por lo tanto, eh, se está avanzando en todos los trabajos preliminares necesarios para llevar a cabo una actuación que también dará un impulso eh, necesario a un barrio que necesita de una actuación decidida para continuar mejorando su fisonomía, su aspecto y las condiciones de vida. Y el Partido Popular ha sido muy crítico con los presupuestos que presentó esta semana PSOE y Compromís para el próximo año. Aseguran que son dañinos para la ciudad. Según el portavoz adjunto José Navarro, se recortan todas las partidas, sobre todo las de bienestar social y se centra en aplicar políticas sectarias. Los populares presentarán enmiendas encaminadas al fomento del patrimonio y la cultura y la participación de las pedanías y la restitución del recorte social. Un presupuesto que tiene poco de social y mucho de propagandístico. Un presupuesto que prefiere recortar las partidas de bienestar social, las partidas de patrimonio, las partidas en cultura, antes que eh, eliminar partidas de carriles, bici o políticas de movilidad o sigue profundizando en eliminar aparcamiento. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, fue el invitado de este martes de al programa Telenite Entrevista, donde hizo un repaso de los principales temas de la actualidad municipal. Ruz fue muy crítico con la inacción y la falta de inversión del gobierno local en barrios y pedanías. Pidió al alcalde que salga de su despacho, pise la calle y escuche lo que necesitan los vecinos y puso el acento en la necesaria transformación del municipio. Una de sus propuestas ha sido... ...pues, la creación de distritos. Carrús va a ser un distrito... ...un distrito con capacidad para poder invertir... Esto lo llamamos nuestro proyecto de ciudad, ¿no?... ...para poder invertir en aquellas cosas... ...que los propios vecinos determinen que son buenas. Lo de los presupuestos participativos... ...eso que es como una dádiva, que yo te doy para... No, no, no, que sean los vecinos a través de los distritos... ...como ocurre en Murcia o como ocurre en Málaga, que es el modelo... ...los que decidan cómo transformar su barrio. No sé si me explico. Y esto es... Y el mes de octubre mantiene la tendencia de los últimos meses en el turismo, con una recuperación de los niveles de ocupación hotelera previos a la pandemia. La tasa se ha situado en casi el 82%, lo que supone 6 puntos menos que en septiembre, pero por encima de los datos de octubre de 2019. Las expectativas anticipan un final de año con la reducción del número de turistas y preocupa también la evolución de la inflación y el impacto, por tanto, de la subida de precios. ...el 26 de noviembre se va a celebrar el Canicross... ...una jornada con la que concienciar... ...de la tenencia responsable de animales... ...y hacerlo de una forma saludable... ...los participantes se podrán inscribir en la carrera... ...o en el paseo para... ...por supuesto hacerlo acompañado de las mascotas... ...y todo lo recaudado irá destinado a protectoras... ...el Canicross se celebrará... ...en el entorno de IFA... ...de la Institución Ferial Alicantina... ...así lo anunció la concejal... ...de Sanidad Mariola Galeana... ...el amor... ...hacia nuestros animales y por supuesto... ...una actividad física y saludable... ...siempre es beneficiosa para todos... Eh, ...la modalidad de carrera será de en torno a 6 kilómetros... ...y la de paseo de 3 kilómetros". Y la directora de IFA Beatriz Serrano dijo que este evento es solidario... ...ya que todo lo recaudado irá destinado... ...a las protectoras de animales. Los beneficios íntegros de, de estas inscripciones irán a donación a las protectoras de animales porque entendemos que no puede ser de otra manera, que lo que tenemos que hacer es contribuir solidariamente con toda la gente que está trabajando para el bienestar animal. Y creo que, es que también María lo ha dicho todo, solamente de verdad animaros a que participéis. Es un circuito muy fácil para que el perro tampoco sufra a la hora de caminar porque no, no hay apenas asfalto. Es, es un camino más, más, más fácil para ellos. Y en clave de sucesos les contamos que la policía local detuvo el pasado 5 de noviembre a dos hermanos de 39 y 46 años en el barrio de Los Palmerales por agredirse mutuamente tras amenazar con un hacha y un cuchillo. La discusión se inició cuando uno de ellos se negó a darle el teléfono móvil y la motocicleta por lo que montó en cólera y cogió el arma blanca. Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización que se dedicaba a explotar laboralmente a extranjeros irregulares. La red operaba en Elche, pero también en Albatera y Murcia. Ha detenido a 24 personas la Policía Nacional... Una de las empresas estaba ubicada en Elche y actuaba como pantalla de trabajo temporal para dar apariencia de legalidad a la explotación de los trabajadores irregulares. Les cobraban entre 6 y 8.000 euros para regularizarse de manera fraudulenta y les declaraban menos de las horas que trabajaban, ya que como mínimo hacían 10 horas al día. La investigación continúa abierta, pero de momento a los 24 detenidos se les imputan diversos delitos, como... ...contra el derecho de los trabajadores... ...o pertenencia a organización criminal. Y la parroquia de San José está celebrando su 70 aniversario... ...con una serie de actividades a lo largo de este mes. Ayer se llevó a cabo en la Iglesia una conferencia... ...sobre los orígenes del templo... ...y su relación con la ciudad de Ilche. El historiador Joan Castaño... ...al que tendremos hoy en el programa La Glorieta... ...habló de cómo ha evolucionado este complejo monumental... ...que comenzó en el siglo XVI siendo una ermita... ...para convertirse en el primer convento de los franciscanos... ...teniendo a San Pascual Bailón como el fraile más destacado... ...cuya devo devoción pues continúa en la actualidad... ...fue también Hospital de la Caridad del municipio... ...el único que tuvo Elche hasta mitad del pasado siglo... ...también eh, se construyó por tanto un asilo de ancianos... ...que continúa, fue sede de la antigua cochera del Parque de, de Bomberos y en el siglo XXI sigue siendo iglesia, archivo histórico, biblioteca central y espacio cultural. El templo es la parte que más elementos originales conserva, ya que pudo salvarse de la quema del 36, al estar pegado al hospital. Los elementos que se, que se han conservado originales son los que están prácticamente en la iglesia. En la iglesia eh, digamos que es Fue la única iglesia que no fue incendiada en el año 36, precisamente por su cercanía, por, su, por estar al lado del, del, del hospital, por tanto era muy peligroso el, el incendiar y aunque se, digamos, se, se destruyeron algunas de sus imágenes, pero la decoración se mantiene original de la época. Y hoy, además, haremos un repaso a la historia del rock con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández, José Juan López Espín, con motivo de su iniciativa de crear una cátedra institucional dedicada al rock, la música moderna y nuevas tendencias, dirigida por Miguel Ríos, cantante y doctor honoris causa por esta institución académica, y codirigida por López Espín, quien, además, fue director de la Escuela de Rock Reconvertida en Escuela Superior de Estudios de la Industria Musical. Es que eh, sí que es cierto que la Universidad Miguel Hernández se ha volcado eh, los últimos años con este movimiento, el movimiento. Hay que recordar que el rock es un movimiento cultural muy, muy, muy importante dentro de lo que es el siglo XX y también en el XXI. ¿no? Y bueno, nosotros como universidad al final nos debemos uh, a la sociedad y por supuesto estamos obligados a llevar a, a la sociedad eh, pues cualquier cosa que tenga una relevancia grande dentro de la cultura de... De, de, de, de los últimos tiempos, ¿no? Y el Instituto Sisto Marco expone en su hall... ...de forma permanente desde ayer... ...un cuadro de José Martínez Rives ...en homenaje al pintor y ex profesor... ...de este centro educativo... De la década de los 60, el cuadro fue recuperado del contenedor de basura por un bombero en San Sebastián, quien tras realizar una búsqueda por Internet, dio con un grupo de antiguos alumnos del Instituto Sisto Marco, cuando era el laboral, que decidieron restaurar y donar este cuadro al centro para que la memoria de su profesor, de su querido profesor de dibujo, ...perdure entre las paredes donde dio sus clases... ...durante los años que estuvo en Elche... ...como decimos en la década de los 60... ...dejando huella entre sus alumnos... ...que no lo han olvidado por su carisma, bondad... ...y sobre todo por su pasión por el arte... ...antiguos alumnos que también han rendido homenaje... ...a otra profesora, la de geografía Jacinta Gómara... ...cuyo nombre ha quedado en un jardín de la ciudad... ...ayer el alcalde asistió a la inauguración del cuadro... ...y el director del Instituto habló del de docente de dibujo, José Martínez Rives, ya desaparecido, pero de la memoria y del legado que deja. Los antiguos alumnos han decidido que el mejor lugar para exponer el cuadro es el centro donde el profesor Martínez Rives les transmitió su amor por el arte en general y fundamentalmente por el dibujo y la pintura. Creo... ...que el principal legado de un docente... ...es aquel que permanece en la memoria de sus alumnos". Y continuamos con más asuntos... ...la Rotonda del Parque Municipal acoge... ...este sábado un concierto tributo a los Beatles... ...en beneficio de Aspanias... ...la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral... ...el concierto será a las cuatro y media de la tarde... ...a cargo de la Liverpool Band de Crevillent... ...y la entrada es una donación... ...de 10 euros, que se podrá realizar a través de la web migranodianena.org ...o presencialmente en el acceso al evento... ...que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Y hoy, lo hemos dicho al principio, permanecerá cerrado al tráfico el puente de Canalejas, que se cortará desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía, por trabajos de mantenimiento del alumbrado público. Así que es mejor evitar el puente de Canalejas y discurrir por otras vías alternativas, como Jorge Juan, Doctor Caro o Gabriel Miro. La Glorieta. Con y Alonso. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? Estás de suerte, porque del 18 al 20 de noviembre, los mejores precios del año en híbridos y eléctricos los encuentras en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Visítanos en el Pabellón 2 antes de que se agoten, porque las unidades son limitadas. Citroën Marcos Automoción.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 Llegan los Special price a la Feria de San Andrés. ¿Los qué? ¡Precios populares! ¡Hala! Los mejores precios para divertirse a lo grande en la gran Feria de San Andrés en Elche. Más grande. Más divertida. Con atracciones para toda la familia. Abierto sábado tarde y domingo mañana y tarde sin problemas de aparcamiento. Ch -ch -ch, aprovecha que quedan pocos días de Feria. Feria de San Andrés en Elche. Príncipe de carretera Matola. Sector Quinto. ¡Allá estaba tú!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 Y en la crónica deportiva de hoy, antes de hablarles de la actualidad del Elche Club de Fútbol, tenemos que detenernos para destacar el trabajo de nuestros compañeros deportivos, quienes, con Paco Gómez a la cabeza, llevaron a cabo ayer un programa especial de leyenda. Paco Gómez pudo reunir, y no fue fácil, a los grandes que han hecho posible que el Elche Club de Fútbol ...cumpla esta temporada su centenario, sus 100 años de historia... ...con una afición incondicional... ...y un equipo que nos unió como ciudad... ...en la década de los 60, sobre todo cuando llegaron... ...de otras poblaciones, miles de personas... ...a trabajar en la industria del calzado. A ver, no es sencillo porque eh, son muchos... Eh, ...algunos ya, bueno, tienen una edad y, y ya les costaba pero hemos tenido una eh, facilidad tremenda porque estaban deseando que alguien se acordara de ellos. El Elche todavía no lo ha hecho, a pesar de que es el año del centenario y que ha anunciado desde el verano muchos actos. Bueno, nosotros no es por hacerle competencia al Elche, pero entendíamos desde hace ya un tiempo que había que tributar este homenaje a los que han hecho grande la historia del club. ...un homenaje que rendimos y en el que no estuvo... ...el propietario del club, Cristian Bragarnich... ...sigue en Argentina... ...en su lugar vino el actual presidente del Elche... ...Joaquín Buitrago, quien calificó el programa de ayer de muy entrañable y de auténtico éxito. M muy entrañable porque bueno, la gran mayoría de los que han intervenido los he visto jugar y uno ya tiene su edad, ¿no? Pero bueno, pero muy bien, muy bonito porque bueno, cuenta cada uno su anécdota, sus vivencias y en cierto modo irlos a ellos es un poco oír pues, los últimos 60 años del Elche. Habían muchos que, que hacía tiempo que no, que no los veía, pero bueno, les ves la cara y, y, y automáticamente recuerdas el momento en que los veías jugar y, y la implicación que tenía, ¿no? Muy bonito, o sea, entre todos ellos tiene una relación magnífica y, y yo creo que, bueno, que, que el evento en sí ha sido pues, eh, un auténtico éxito. Y entre los grandes no faltó el mítico y legendario capitán Miguel Quirán, quien ayudó a que el Elche no desapareciera formando esa cooperativa para luego subir de tercera a primera división en la década de los 60. Yo sabía que tenía que venir, pero no sabía eh, a, a qué se refería en concreto el evento que se ha formado aquí. Dijiste sí ya. Pero yo dije sí, lo que haga falta. Y entonces, lo que haga falta, aquí estoy. Entonces ha surgido cosas, pero bueno, son cosas que yo he vivido y como las he vivido yo, no me las cuenta nadie. Yo sé lo que he vivido yo y cómo sé cómo tengo que contarlo. Pues el programa especial se emitió ayer desde la una hasta las dos y media, también se volvió a repetir en radio y en televisión, lo pueden ustedes escuchar en YouTube y volveremos a emitirlo el próximo lunes a las diez y cuarto. Y ahora sí, les dejamos con la crónica de Paco Gómez. Hola, buenos días. Inolvidable, así fue el programa Elche en Punta Leyendas, eh, que ayer pudimos vivir en Finca La Laguna, donde auténticos eh, jugadorazos como Marcial, Lico, Quirán, Lezcano, Asensi, Claudio, Nino, Troviani y muchos más nos contaron anécdotas y también para ellos quién fue el mejor jugador en la historia del Elche Club de Fútbol. Un jugador que no fue un cualquiera, estuvo tres temporadas en el Elche, lo ha ganado todo en el Barça y fue 49 veces internacional. Tenía muy claro quién ha sido para él el mejor jugador en la historia. Asensi piensa así. Hombre, yo lo he tenido siempre claro. Yo desde pequeño, que empecé en el hecho juvenil, ya me fijé en una persona que, era, que jugaba en mi zona también, de mediocampista. Y lo vi de mi ídolo de toda la vida. Y se lo digo de cara y él se enfada conmigo, pero es el rubio, marcial. Marcial para mí ha sido mi ídolo de, cuando 15 años y después fue... Lo conocí ya personal, bueno, personalmente nos jugamos juntos en el Barcelona, se hizo más grande en de, de su mérito, pues que está jugando con Mil, es increíble, lo veía pegarle con la pe derecha, con la pierna izquierda. Grandes momentos son los que vivíamos ayer con todas las leyendas del Elche Club de Fútbol en ese programa especial. Y mil gracias también por los agradecimientos a todos los oyentes que nos han felicitado precisamente por este programa. Por cierto, y actualidad del Elche Club de Fútbol, la del Guadalajara, que será el rival del conjunto blanquiverde y verde en la segunda ronda de la Copa del Rey en los días 20-21 o 22 de diciembre, en el campo del Guadalajara, en el Pedro Escartín. El rival milita en segunda ref y en la eliminatoria previa eliminó a un equipo de segunda como la Ponferradina. Será un partido especial para Gonzalo Verdú, puesto que regresa a la que fue en una de sus casas en la temporada 14-15 con 26 años. Defendió los colores del conjunto madrileño. El Chi Guadalajara no se ven ve las caras. Desde la temporada 12-13 en segunda división. Por tanto, ya tenemos rival en la Copa del Rey. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Muy buen día, continúa la situación de Poniente, aunque hoy vamos a tener una jornada con ambiente soleado durante esta madrugada. Las temperaturas nocturnas no han bajado demasiado aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de se han rondado los 17 grados, mientras que en el sur del Candaelch de puntualmente se han alcanzado los 14-15 grados. Lo dicho, hoy tendremos una jornada con cielos prácticamente despejados, aunque seguiremos viendo algunas nubes aisladas. El protagonista, el viento de poniente, por la mañana flojo tendiendo a moderado, por la tarde puntualmente fuerte, con rachas de hasta 50 km por hora. Viento de poniente, que unido a la masa de aire templado que nos está acompañando, hará que suban hoy las temperaturas en pleno mes de noviembre. Alcanzaremos los 25 grados. Mañana viernes bajarán las temperaturas. Temperaturas, y es que llegará un sistema frontal de origen atlántico que nos va a dejar eh, nubosidad en aumento, sobre todo a partir de media mañana y especialmente durante las horas centrales del día con cielos bastante nubosos se podría escapar alguna gota, el viento de poniente moderado tendiendo a flojo y las temperaturas van a bajar eh, máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos... A ...hasta los 16 grados, durante el fin de semana seguirán bajando las temperaturas... ...y el protagonista sin duda será el viento de poniente, el sábado ambiente soleado... ...con alguna nube aislada, viento de noroeste, rachas en torno a los 50-60 kilómetros por hora... Aumentará la sensación térmica de frío, temperaturas máximas ambientales en torno a los 16-17 grados mínimas que durante el sábado bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, menos viento, rachas de 40 km por hora y las temperaturas subirán un poco. Máximas próximas a los 20 grados mínimas que continuarán bajas acordes a la época del año en la que nos encontramos en torno a los 12 grados. Y para la semana que viene, durante los primeros días, seguirá el viento de poniente y poco a poco las temperaturas volverán a subir de nuevo.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 FIDA Auto Expo Car sobre dos ruedas, todos los automóviles y motocicletas, nuevos de ocasión, kilómetro cero, todas las marcas y modelos. Y todos los productos y servicios. Te vas con todo el pack completo. Hasta ITV. FIDA Auto Expo Car sobre dos ruedas, del 18 al 20 de noviembre en IFA.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 La emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en el 966 224747 47 o en publicidad.com La mejor combinación de éxito, la mejor. ...pues cuando pasan dos minutos de las siete y media... ...vamos con una novedad musical... ...nuestra embajadora este año de la Granada Mollar ...Olvido Gará... ...la mítica cantante de Alaska... ...ahora con Nacho Ganud... ...en pleno rendimiento con Fangoria... ...acaba de estrenar... ...pues un poco de todo... ...así suena...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 Celébralo con nosotros este mes de noviembre a través de varios actos como conferencias sobre su historia, su arte, conciertos de la Capella del Misteri, de la coral Ilice Augusta y del grupo lírico José Chazarra. Y el miércoles 23 a las 7 y media de la tarde, Eucaristía de Acción de Gracias para conmemorar el día de su 70 aniversario. Queremos compartirlo contigo. Te esperamos.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 with Rosmarie Alonso I was running blind like El Museo de Pusol ha inaugurado la exposición para mostrar las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de este año con la Fundación Elche Acoge para conseguir a través de la cultura y las tradiciones la integración de las personas que vienen de fuera. Pues bien, para hacer balance de este proyecto intercultural contamos con el director del museo, Rafael Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros, buenos días. Pues cuéntanos, ¿cuál es el resultado de este proyecto llevado a cabo en el Museo con El Chacoge. Pues el resultado es una satisfacción muy grande por parte de, de todos los actores y actrices de esta, de esta actividad, de este conjunto de actividades que hemos desarrollado durante el año, tanto El Chacoge como nosotros, el Museo Escolar y todos los que estamos aquí, todos los que estamos detrás, pues eh, estamos muy satisfechos de todas las actividades, como digo, que se han llevado a cabo con, con usuarias, con usuarios de, de Elche Acoge, a los que hemos podido mostrar la cultura tradicional de Elche y hemos podido conocer algo de, la, de las culturas tradicionales de sus respectivos países. ¿Y con qué actividad os quedáis desde el museo? ¿Cuál podría ser la más destacada? Pues... Es que no sabría, es complicado Es complicado La que hubo, vamos, la que todo el mundo comenta Y comentamos que fue más, más singular Fue la de, el ocio de la música tradicional porque, porque hubo, nosotros llevamos un, un chico Que hizo un, un concierto de guitarra Bueno, no un concierto, sino que tocó la guitarra para Y ellos pues tocaron un cajón Lo que es el cajón Y, y, y al final terminamos todos allí bailando Y esa actividad por lo menos eh, tuvo ese componente lúdico en el que ya fue de las últimas, bien es cierto, en la que ya pues, todos estábamos más sueltos después de todo un año de, de conocernos ¿no? mediante actuaciones y actividades. También la gastronomía, en la que ellos eh, pudieron probar el, el mazapán, el penjoy, típico de aquí, eh, la coca, la calda y algunas cosas, y nosotros probamos el couscous. Entonces, quizás esas dos actividades, pues, por la parte que nos toca más experimentación, Pues, pues son las más, las más celebradas, pero bueno, el paseo por la ciudad de Elche, el recorrido por el Hondo, por supuesto conocer el museo, Trentar Palma, mil cosas que podríamos comentar. Sí, por eso habéis hecho una exposición con muchos paneles explicativos de cómo han ido esas actividades, pero ¿quiénes participaban? Eh, más mujeres que hombres y ¿de qué nacionalidades, de qué interculturalidad estamos hablando? eran más, más mujeres que hombres eh, y eran eh, en ambos, bueno, siempre hemos procurado, bueno, siempre no, pero en, en muchas actividades o algunas actividades las hemos disociado, las hemos dividido en una sesión para adultos y una sesión para, para niños porque estaban en el colegio si y por la mañana venían a ver el museo los adultos al día siguiente por la tarde es cuando venían eh, los niños para realizar otros talleres con ellos, o sea que eh, hemos duplicado eh, las, las actividades, o algunas de ellas como digo, las más prácticas, para poder acceder a todo tipo de, de público por decirlo así. Las nacionalidades pues sobre todo del Magreb había sobre todo de Marruecos y Argelia pero también había de algunos países eh, Senegal, creo recordar eh, de Mauritania eh, de, de Moldavia eh, en fin, algunos países también de Europa del Este, eh, de Ucrania también hemos tenido, en fin Ha habido, pero sobre todo en el maer, como digo, y, y muy enriquecedor. ¿Y cuál ha sido la implicación de los escolares del museo? Bueno, eh, en algunas actividades, claro, evidentemente en las que se ha podido, pues eh, el, el hecho de mostrar el museo pues, eh, se llevó a cabo por parte de ellos. Eh, entonces, eh, en lo que es su principal actividad, que es el, el enseñar lo que es la cultura del entorno y el territorio y el, y el medio a, a los visitantes. Entonces, ese ha sido un, un, un intercambio, ¿eh? un feedback muy, muy interesante, con, con, como digo, con, con, en esta actividad con los usuarios eh, y las usuarias del Chia Coge. Sí. Eh, Esta eh, Este proyecto con el Chia Coge ha empezado en 2022. La muestra es esta exposición. ¿Va a haber continuidad? Sí, pues eh, eso quería comentar. Eh, nosotros eh, Esto se ha podido hacer gracias a, a, a la Fundación La Caixa, ...dentro de su, de su línea de, de, de colaboración, de ayudas a Interculturalidad y Acción Social... ...en la edición de 2021, que fue cuando la solicitamos, para poder realizarla en 2022. Claro, no podemos pedir todos los años, años este tipo de, de ayudas, porque en fin, nos las podrían dar o no... ...pero digamos que por, por normativa no se, no se permite que podamos acceder todos los años a la misma... Por tanto, a la misma ayuda. Por tanto, podremos presentarnos en 2023 para poder desarrollarla, si nos la concedieran, en 2024. Lo que no quita que sin, sin fundación la Caixa, quiero decir, vamos, ha sido gracias a ellos que se ha podido realizar esto, que podamos mantener, y lo vamos a hacer, eh, relación y contacto y actividades con, con el Chapoge, en la medida que vayan surgiendo, por supuesto. De hecho, firmamos un convenio con ellos en el verano de 2021, tanto o a sea, lo que es el Museo Escolar Y la Fundación Elche Acoge, digamos eh, un convenio en el 2022 de verano para potencializar para actividades y, entre otras, pues esta que, que hemos llevado a cabo con Fundación La Caixa, que estamos llevando a cabo con Fundación La Caixa, pero que vamos a continuar seguramente. Las usuarias de Elche Acoge, las que han participado en los talleres, exposiciones, ¿han aportado eh, también piezas para, para exhibirlas en, en esta muestra? Sí, han aportado algunas piezas, han aportado indumentaria tradicional, eh, alguna sombra de oración, algún turbante, eh, algún juego de té, alguna alguna pieza eh, básicamente piezas pequeñas. Eh, en fin, tampoco es gente que está viviendo en Elche, pero que no lógicamente piezas grandes de eh, fin de mobiliario ese tipo de cosas, no porque. Pues ellos vinieron a vivir a nuestra ciudad, pero no se trajeron, pues, eh, el, el patrimonio, digamos, mueble pequeñito que se expone es de las características a, a las que acabo de referirme. La exposición, como comentamos, como comentas, que es el punto y final, bueno, punto, punto y seguido de, lo que, de la colaboración con, con la Caixa y con el Chacoge, pues recoge fotografías de todas las actividades, recoge esas piezas a las que me refiero, recoge un gran mapa mapamundi con los países de origen de las personas que han participado en las actividades, recoge paneles autoportantes en los que se ven, poco se explica, en fin, que, que, bueno, que ha quedado muy... Y hemos hecho un librito, un librito eh, como punto y, y seguido, eh, como colofón, un librito que expuso la coge y explicamos las actividades, las fotos y un poco lo que se ha hecho, eh, pudimos presentarlo y repartirlo eh, a la gente cuando vino a la inauguración el viernes pasado el museo, ¿hasta cuándo se puede visitar esta exposición? Si no, estará hasta enero, hasta pasar fiesta, eh, creo que el 15 de enero, si no me equivoco, eh, va a estar abierta, pues eso, a, eh, vamos, que la gente puede venir, faltaría más, tantos eh, invitados y eh, animamos a que la gente se acerque al Museo Escolar, como siempre hacemos, tanto a ver todo como, como este, este pequeño emplazamiento, este pequeño espacio que dedicamos a, a la Coge, a toda la actividad que hemos hecho este año. Bien, no, desde sí. luego, habéis estado muy ocupados a lo largo de este año, no solo con este proyecto, que habéis tenido el apoyo económico de la Fundación La Caixa, sino también eh, habéis recuperado la revista El Setiet, también gracias a otra aportación económica. Sí, bueno, El Setiet, eh, en efecto, la hemos, estábamos también pues, con la pandemia y la pospandemia de por medio, pues estaba sin salir. Un par de añitos y, y gracias al a Instituto a Gil Albert, o sea, a la Diputación, hemos conseguido una pequeña ayuda para, para poder publicarla. Eh, se presentó hace un tiempo la revista y, en efecto, es pues, un, un número más grueso que los anteriores porque cogemos aquí este periodo de pandemia y pospandemia y un poco reflejamos las actividades que se han hecho pues, en 2020-2021 y un poquito de las actuales y pues, actividades educativas, todo lo que hacemos con los escolares. Y luego, pues, actividades patrimoniales, eh, ya digo, un número ligeramente maquetado de manera, de manera diferente, la, la portada más, más... Bueno, había que darle un pequeño giro, hemos, hemos cambiado, innovado algunas cositas, la maquetación, y bueno, también muy contentos con ese, con ese resultado de, de, de, del nuevo CETIET. ¿Y 2022 ha sido un buen año para el museo, para vuestro proyecto cultural? Sí. Sí, eh, sí. Todavía no hemos recuperado, bien es cierto, el número de visitantes de 2019, pero estamos ahí, estamos ahí. Pero claro, se ha firmado la Fundación este año con el Ayuntamiento. Eh, bueno, hemos realizado una actividad interesantísima, como acabamos de comentar, con la Fundación La Caixa. Eh, bueno, también con la Diputación hemos trabajado la historia oral de la, de la pedanía. Eh, hemos trabajado, estamos recuperando, como digo, las visitas escolares a ritmo interesantísimo. O sea, que prácticamente estamos a niveles pre-pandemia. Este otoño está siendo muy, muy bueno en cuanto a las concertaciones de visitas. Las donaciones siguen sin solución de continuidad, con piezas muy interesantes. En fin, yo creo que el proyecto social, educativo que, que supone Pusol, pues está, es, es un buen año. ¿no? Y además yo siempre lo veo así, no, no tenemos motivos para pensar de otra manera. Bueno, pues... Eh... Hablaremos en Navidades para ver cómo despedís este 2022. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo y por este año. Gracias Rosa, vosotros muchísimas gracias. gracias. La Glorieta con y Alonso. Adelanta la Navidad en Congelados Pamar. Haz ya tu reserva, no esperes. Compras con precios de ahora y te lo llevas cuando lo necesites en Congelados Pamar de Plaza Madrid y Congelados Pamar de Mercado de San José. Langostas, gambas, langostinos, patas de centollo. ¡Qué buena mesa para esta Navidad con Congelados Pamar en Mercado Plaza Madrid y Mercado de San José! ¿Para qué vas a esperar?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 Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, cada día una oferta bomba. Bucea cada día en nuestras redes sociales e infórmate de la bomba del día. En nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online, solo durante 24 horas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Quervillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, A.N. Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Y cuando faltan nueve minutos para llegar a las ocho en la crónica deportiva, ya estamos en tiempo de deportes. Antes de hablarles de la actualidad del Elche, tenemos que detenernos para destacar el trabajo de nuestros compañeros deportivos. Quienes con Paco Gómez a la cabeza llevaron a cabo ayer un programa especial de leyenda...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 Pues en el programa especial de ayer no estuvo el propietario del club, Cristian Bragarnich. Sigue en Argentina, en su lugar vino el actual presidente de Leche, Joaquín Buitrago, quien calificó el programa de muy entrañable y de auténtico éxito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 ...que el evento en sí ha sido pues eh, un auténtico éxito. Se convocó al mejor equipo del Elche Club de Fútbol... ...un equipo histórico y entre los grandes... ...pues no faltó el mítico y legendario capitán... ...Miguel Quirán... ...quien ayudó a que el Elche no desapareciera... ...formando la cooperativa... ...para luego subir de tercera a primera división... ...en la década dorada del Elche. Yo sabía que tenía que venir... ...pero no sabía eh, a, a qué se refería en concreto...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 Hasta luego, gracias Paco. Y si ustedes quieren volver otra vez a ver ese programa Elche en Punta Leyendas, lo pueden hacer a través de YouTube. Pero también lo vamos a volver a emitir en Teleelch el próximo lunes a las 10 y cuarto. Y ahora vamos con la información meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca.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 Son las 8 en punto de la mañana de este jueves 17 de noviembre, lo hemos escuchado a Vicente Bordonado decir que vuelven a subir las temperaturas, hoy tendremos un día soleado con algunos intervalos nubosos, el viento soplará de poniente por la tarde sobre todo, volveremos a alcanzar rachas de 50 kilómetros por hora, la máxima será de unos 25 grados y ahora tenemos 18 con un grado de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch.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 proponer a 14 vocales pues el gobierno ha tardado un año en ello y cuánto tiempo se seguirá perdiendo en implicar a todas las administraciones gobiernos para que paguen el mantenimiento de un palmeral que lleva 22 años siendo patrimonio de toda la humanidad Pues hoy, además de contarles las asociaciones que han sido elegidas por el alcalde para formar parte del patronato y de la Junta Gestora del Palmeral, también les vamos a decir que la Consejería de Cultura le ha dado al Ayuntamiento un mes de plazo para que retire del paseo de Germanías la Cruz y también los nombres de 123 calles dedicadas a los caídos por el bando franquista. Y el Partido Popular ya ha estudiado los presupuestos y los ha criticado. Dicen que los de 2023 van a ser dañinos para Elche y recortan todas las partidas. Denuncia que son antisociales porque se recortan bienestar social para destinar el dinero en hacer más carriles bici y suprimir más aparcamientos. Y antiguos alumnos del Instituto Sisto Marcos recuperan un cuadro que fue encontrado junto a un contenedor de basura por un bombero en San Sebastián. Del profesor, el cuadro era del profesor de dibujo José Martínez Rives, ya desaparecido. Desde ayer permanece colgado en el centro donde este docente dejó huella entre sus alumnos del laboral por su gran pasión por el arte, su bondad y carisma. También les contamos que el puente de Canaleja se cierra al tráfico durante toda la mañana de hoy a partir de las 9 y media por trabajos de mantenimiento de alumbrado público. Y al Elche Club de Fútbol le toca el Guadalajara en la eliminatoria de la Copa del Rey el próximo 21 de diciembre. Además Paco Gómez pudo convocar a un equipo de leyenda para su programa especial de Elche en punta de ayer que volverá a emitirse en Teleelche el lunes a las 10 y cuarto y que se puede también volver a ver en YouTube si se quiere disfrutar de los jugadores que hicieron historia en el Elche y en la ciudad. La glorieta con Rosmarie Alonso. Bien, cuando pasan tres minutos de las ocho de la mañana comenzamos el relato contándoles que la Cruz del Paseo de Germanías deberá retirarse a lo largo del próximo mes porque la Consejería de Calidad Democrática publicó ayer una resolución que obliga a quitar elementos franquistas y los nombres de 123 calles de Carrus dedicadas a los caídos del bando franquista. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 ...siete en cada órgano procedentes de colectivos... ...ligados a la conservación y defensa de este bien... ...para el patronato ha propuesto siete vocales... ...que deberán salir de las siguientes asociaciones... ...la Unión de Yauradores, ...la Asociación de Palmereros... ...los Productores de Dátiles... ...los Productores de Palma Blanca y Artesanos... ...la Acequia Mayor del Pantano, Bolén Palmeral Fal ...y la Asociación de Arquitectos Raskin Coffee... ...mientras que para la Junta Gestora son otros siete que salen de la Comunidad de Labradores, la Asociación de Productores de Dátiles, las de los Artesanos y Productores de Palma Blanca, la Acequia Mayor, el Centro Cultural Margallo y ADR. El patronato se reunirá una vez al año y la Junta Gestora lo hará al menos cuatro veces. Y la regeneración del barrio de San Antón pasa por la construcción de nuevos bloques de viviendas y por la renovación de los espacios públicos y el derribo de los viejos. Ayer se presentó la nueva zona de Juegos y Jardines ubicada en la calle Obispo Cubero. Estuvo el alcalde presentándola, el concejal, la concejal de Urbanismo y con ellos nuestra compañera Iciar Martínez. Y esta es su crónica. Muy buenos días, Iciar.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 Y a pocos metros de San Antón, en Palmerales, también se están llevando a cabo actuaciones de regeneración del barrio. La Generalitat construyó 200 viviendas en cuatro bloques y ahora se están realizando los trabajos previos para derribar dos bloques más, el 25 y 27. Según Carlos González, esperan a que la Consejería finalice la redacción del proyecto para la construcción de 60 viviendas en el entorno del Palacio de Justicia.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 de la subida de los precios. El 26 de noviembre se celebrará el Canicross, una jornada con la que concienciar de la tenencia responsable de animales y hacerlo de una forma saludable. Los participantes se podrán inscribir en la carrera o en el paseo para hacerlo acompañado de las mascotas y todo lo recaudado irá destinado a protectoras. El Canicross se va a celebrar en las inmediaciones de la Institución Ferial Alicantina. Escuchamos a su directora, Beatriz Serrano.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 Y hay más eventos solidarios este domingo...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 ...con esta ciudad... ...el historiador Joan Castaño... ...al que tendremos en unos minutos aquí en el programa La Glorieta... ...habló de cómo ha evolucionado este complejo monumental... ...que comenzó en el siglo XVI... ...siendo una ermita para convertirse en el primer convento de los franciscanos... ...teniendo a San Pascual Bailón como el fraile más destacado... ...cuya devoción continúa en la actualidad... ...fue Hospital de la Caridad... ...el único que tuvo el municipio hasta mitad del pasado siglo... ...también se creó el Asilo de Ancianos... ...fue...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 pues cualquier cosa que tenga una relevancia grande dentro de la cultura de, de, de, pues de los últimos tiempos. ¿no? El Instituto Sisto Marcos pone en su hall de forma permanente desde ayer un cuadro de un viejo profesor. José Martínez Rídez ya no está en homenaje al pintor y ex profesor de este centro. El cuadro fue recuperado de un contenedor de basura por un bombero en San Sebastián, quien tras realizar una búsqueda por internet dio con un grupo de antiguos alumnos del Instituto Sisto Marco cuando era el laboral, que decidieron restaurarlo y donarlo al centro para que la memoria de su profesor de dibujo ...perdure entre las paredes donde dio sus clases... ...durante los años que estuvo en Elche... ...en la década de los 60... ...fueron pocos pero dejó huella entre sus alumnos... ...que no lo han olvidado por su carisma, bondad... ...y su amor por el arte... ...antiguos alumnos que también... ...han rendido homenaje a otra profesora... ...la de geografía Jacinta Gómara... ...cuyo nombre ha quedado en un jardín de la ciudad... ...ayer... En la inauguración del cuadro de Martínez Rives, estuvo el alcalde y el director del centro, contó la historia de cómo se recuperó este cuadro de un contenedor de basura en San Sebastián y de cómo ha llegado al Instituto Sisto Marco y de cómo este docente, que ya no está, ha dejado un buen legado para la educación. Los antiguos alumnos han decidido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 Sigue en Argentina, en su lugar vino el actual presidente del Elche, Joaquín Buitrago, quien calificó el programa de muy entrañable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 ...en las eh, principales avenidas, puentes y rotondas de la ciudad... ...en un día jueves que parece complicado... ...eso nos lo va a contar inmediatamente Jesús Iniesta... ...quien nos espera en la Sala de Control de Tráfico... ...del Ayuntamiento de Elche, muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmari. Hoy es un día muy complicado decimos... ...porque se cierra el Puente de Canalejas... Sí, efectivamente. De momento, a esta hora de la mañana, comienzan las dificultades propias de entrada a los centros escolares. Encontramos tráfico muy denso en el puente de ferrocarril dirección Alicante, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Eta la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en las calles Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas, de momento, y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante, hacia Torrellano. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Yuc, desde la Circunvalación Sur. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magranet con mayor intensidad, en calle Teulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que estimar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, hoy, esta mañana, se cierra el puente de Canalejas de 9 y media a 1 y media por trabajos de mantenimiento de alumbrado público. Los desvíos alternativos serán hacia la calle Jorge Juan, Gabriel Miró y Doctor Caro. Además, se habilitará el paso en sentido contrario por mayor de la vila desde el diagonal del Palau para facilitar el acceso de proveedores a comercios de la zona. Por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones vías alternativas, adelantar la salida de casa y, por supuesto, ponerse cinturón de seguridad, hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Che por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano Muy buenos días En Teleh, Radio Marca, La Glorieta El programa que madruga contigo de Alfombras Online. Patrocinador oficial del Club Palomano Elche. Una cantera única.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 ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Kia, movement that inspires. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 ...pues después de la información del tráfico... ...vamos con las noticias del mundo y del país... ...vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos... ...para ver las principales portadas... ...de los diarios nacionales... ...hoy hay dos noticias que se repiten en todas las portadas... ...primero, la aplicación de esa polémica ley... solo sí es sí... ...que está siendo un verdadero problema... ...para el gobierno de Pedro Sánchez... ...que se encuentra en estos momentos el presidente... ...en Corea del Sur, de visita... ...y que ha tenido que responder... ...a las críticas que le han llovido por esta ley... ...de la ministra de Igualdad... ...que ha cargado contra los jueces... ...por una mala, dice, aplicación de la misma... Eso es lo que trae hoy las repercusiones de las declaraciones de la ministra en todas las portadas de los diarios nacionales. Y la segunda noticia también mundial, que hoy abre todas las portadas, es que la OTAN asegura, respiramos tranquilos, que los misiles que impactaron en suelo de Polonia son de origen ucraniano y no ruso. ...rebajando así la tensión mundial que sufrimos por unos misiles perdidos... ...que podrían haber provocado consecuencias pues muy graves... ...otra guerra mundial... ...el país, vamos a ver cómo recogen esas dos noticias... ...dice que el misil que cayó en Polonia era ucraniano según la OTAN... ...la declaración del G-20 sobre la guerra demuestra la debilidad de Rusia... ...y sobre... El choque sobre el sí es sí, sobre la ley de Irene Montero, dice el país, la coalición trata de evitar un choque sobre el sí es sí. Pedro Sánchez apuesta por esperar la unificación de la doctrina por la justicia, mientras Irene Montero carga contra los tribunales. ABC en portada nos trae el Gobierno hurtó al Congreso informes contra la Ley Montero. Igualdad solo envió alegaciones positivas de 16 plataformas sociales, desechó las objeciones de otras 17 y censuró las de los órganos consultivos. Tres ministerios del PSOE participaron en la redacción y repulsa unánime de los jueces a los ataques. El Mundo también trae en portada a la ministra de Igualdad y dice que eh, Sánchez avala a Montero con, 14 agresores favorecido, Montero con 14 agresores favorecidos por su ley. Afirma que la norma del solo sí es sí es una gran conquista, mientras decenas de violadores piden revisar ahora sus condenas. Y el Ministerio de Igualdad niega defectos, acusa a los jueces de machismo y los manda a estudiar. Fórmense, señores. La Fiscalía del Supremo admite el problema y los escarcelados lo celebran. El mejor abogado defensor se llama, dicen entre comillados, Irene Montero. Este es el titular del mundo y la razón nos trae que Moncloa apunta a los jueces para tapar el fiasco de la ley del solo sí es sí. El gobierno descarta por ahora tocar la norma y esperará a que el Supremo Unifique Doctrina. Sánchez desautoriza las críticas de Podemos y en el PSOE crece la presión para que se, se corrija de inmediato la ley. También en La Razón eh, traen en portada que el misil de la defensa ucraniana acabó en Polonia por accidente. Ni la OTAN ni Polonia ven indicios de un ataque ruso y creen que fue un accidente. El Mundo también trae la misma noticia, la OTAN ante el misil ucraniano en Polonia, Rusia es la responsable, es lo que dice el presidente Zelensky, que eh, continúa acusando a Rusia de esa explosión. Y hay más noticias. El país, todo también todas las portadas traen cómo el, la selección española ha aterrizado ya en Qatar. El último tren para cuatro balones de oro y otras figuras. Dicen que el Mundial de Qatar en el país acumula señales de cambio de era. Que la España de Luis Enrique promete un juego atrevido y que Brasil encabeza el grupo de favoritos. Y el mundo dice que una España luminosa en un Mundial sombrío, y es que la selección de Luis Enrique aterriza con la máxima ambición en el torneo más atípico, marcado por el calendario y la falta de derechos humanos en el país anfitrión. Son algunas de las portadas de este jueves 17 de noviembre. La Glorieta con Rosmarie Alonso I was running blind like a silver lining lover.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 Pop Latino. Todo el Pop Latino. Muy buena. ¿Cómo te, va? ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda, Muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47 47 o en publicidad puntalcomunicaciones.com Qué bien suena la Muy buena. Muy buena. Todo el Pop Latino. Hola, soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, pasem al següent nivell: L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el Barri de Pont Nou i Carruso Est. Amb la vostra ajuda em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostaje i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Tel resolvemen femelch.net. És un missatge d'Utelche i Ajuntament d'ells. Ja saps, tot el que es descompon al marró. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La parroquia de San José cumple 70 años y está de aniversario por tanto y por ello ha organizado diferentes actividades a lo largo de este mes de noviembre. Una de esas actividades tuvo lugar ayer en la iglesia de San José, en el barrio del Pla. La conferencia sobre la historia de esta iglesia municipal, que ha sido algo más que una parroquia, fue convento de la Orden de los Franciscanos y hospital del municipio. Pues bien, para conocer el valor de este complejo monumental, contamos con el doctor en Historia, Joan Castaño. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días. ¿Cuáles han sido los orígenes de esta iglesia, de la iglesia de San Josep? Bueno, la, la iglesia de San José tiene una historia muy, muy larga. Eh, el origen surge en el año 1561 con la fundación de un convento franciscano de la Reforma Alcantarina, de San Pedro de Alcántara, que se hizo aquí en Elche por voluntad de, de, de los marqueses de Elche, que en aquel momento tenían interés en que en su ciudad hubiera un, un convento de este tipo. Eh, este primitivo convento se, se fundó en lo que era la ermita de San José, que estaba situada en el mismo lugar que hoy ocupa la iglesia, en la salida de Elche hacia, hacia Orihuela, ...y eh, digamos ahí se construyó un primitivo convento... ...que estuvo en, en pie hasta mediados del siglo XVII. Eh, con, con ocasión de la epidemia de peste de 1648... ...ese convento fue convertido en hospital... ...de manera que los enfermos estuvieran más alejados de la, de la ciudad... ...los frailes eh, se reubicaron en un edificio de la ciudad... Y eh, posteriormente a esa epidemia el marqués de Elche ya edificó el convento que hoy conocemos con la iglesia eh, que acaba de construirse pues a finales del, del siglo XVII, 1678. Eh, bueno, el, el convento estuvo en funcionamiento hasta eh, 1835 en que se produce la desamortización en, en, del, del gobierno español, del Estado español ...en el cual, digamos, se, se desamortizan todos los conventos de frailes eh, masculinos, de hombres... ...y se, eh, digamos, se, se exclaustran a los frailes, se expulsan a los frailes... ...y los edificios quedan propiedad de, de Vestal. Eh, posteriormente, el ayuntamiento, en 1841, reclama la propiedad del edificio... ...para transformarlo, precisamente, en hospital... ...y el Estado pues digamos que se lo, se lo concede... ...y a partir de ese momento todo el conjunto, el convento y la iglesia... ...pasan a ser propiedad, de la, propiedad del ayuntamiento. Allí se establece el, el, el hospital de caridad, el hospital digamos municipal... ...que a finales del siglo XIX es atendido por una comunidad de religiosas... ...que eran las hermanas de la, de la caridad... Y también, eh, junto a este convento, en, a principios del siglo XX, se construye el asilo de ancianos, en este caso, digamos, regentado por las hermanitas de los ancianos desamparados, que forma, de alguna manera, también parte de ese conjunto, de ese foco espiritual que vemos en, este, en estos edificios de, de, de San José y, de, y del propio asilo. Vaya, pues es un conjunto realmente extenso. ¿Y por qué se, junto a la Iglesia de San José queda esa capilla que le llamamos de la Orden Tercera? Eh, ¿Por qué la Orden Tercera? Sí, la Orden Tercera era una, una, digamos, una congregación, una rama de los franciscanos que estaba dedicada a los seglares. Los franciscanos tienen como tres ramas, la de, la de hombres, que es la, la primera orden, La segunda orden son las, las religiosas clarisas, que también tienen convento en Elche, también desde el siglo XVI. Y hay una tercera orden, que son los seglares, que viven, digamos, cada uno en su casa, no forman comunidad, pero sí que tienen una serie de reglas y de, y de, y de funcionamiento eh, regido, digamos, por la orden franciscana. Entonces, en ya a finales del siglo XVII y principios del XVIII, mmm, construyen una capilla para sus propios cultos, y es la capilla de la Orden Tercera. Esa capilla, con la desamortización, queda, queda sin uso, contrariamente a la iglesia. La iglesia sí que siguió funcionando, pero la capilla no. Y, eh, pues, eh, digamos que se hundió parte de la, de la bóveda y fue aprovechada para usos civiles. Por ejemplo, pues se convirtió en épocas en oficinas municipales, en teatro, en escuela, e incluso en los años 60, podemos recordarla todavía como... como como ser el Parque de Bomberos de Elche, el primitivo Parque de Bomberos. Uh -huh. Y eh, finalmente el ayuntamiento hace unos años la, la restauró, la reconstruyó y la ha reconvertido en, en, en sala de exposiciones municipal y por eso se la, uh -huh. se la llama de la... ...de la Primitiva Orden tercera. Por lo que has comentado Joan... tenemos ...todavía existe el Asilo de Ancianos... ...tenemos esa Orden tercera ...reconvertida en Espacio Cultural... ...tenemos la Iglesia que es Parroquia de San José... ...y cumple 70 años... ...y tenemos la Biblioteca eh, Municipal... ...y el Archivo eh, Municipal... ...¿qué ocupan ellos? ¿Ocupan el convento propiamente... ...el edificio del convento? Sí, sí, sí, efectivamente... ...digamos que el Hospital de Caridad... ...el Hospital Municipal regido por estas religiosas de, la, de San Vicente de Paul, estuvo funcionando hasta 1965. Eh, en ese año eh, el edificio ya estaba muy deteriorado, muy envejecido y prácticamente ya no se podía eh, funcionar como hospital y, eh, digamos, las religiosas se marcharon a, otro, a otros lugares y Elche se quedó sin, sin hospital hasta la construcción del Hospital General a finales de los 70. Entonces ese edificio quedó vacío, lo, digamos lo que era el antiguo convento, Y en, en los años 79, entre 79 y el 82, el ayuntamiento lo reconstruyó para convertirlo en sede del archivo municipal y de la biblioteca central. Con lo cual, digamos que todo ese conjunto eh, se le denominó Centro eh, Cultural de San José. Y en el centro de ese, de ese, de ese conjunto está la iglesia, que aunque es propiedad municipal, digamos, la tiene como en su fruto la diócesis de Origó de Alicante y, y es la que se convirtió en parroquia en el año 1952. Bien, pues, ¿qué, te, qué elementos nos quedan de sus orígenes del siglo XVI? ¿Qué elementos hay todavía que, merecen, que se han podido conservar, que no han desaparecido con el paso del tiempo? Sí, los elementos que se, que se han conservado originales son los que están prácticamente en la iglesia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 sus devociones hacia San Pascual, que tomó el, el, el hábito en este convento en, mil, en 1564, de ahí que en, el, que en la ciudad de Elche tenga una gran devoción este, este santo. Y digamos, pues las pinturas, las decoraciones de yeso, las, las figuras de los retablos y de las distintas capillas son originales del, del siglo XVII. ¿Y el, el, el, tiene la campana más antigua de Elche también, la de San Geronimo? Bueno, tiene la campana porque en, con ocasión de la desamortización, las campanas, eh, bueno, se, se, digamos que se, de, se desamortizaron los, los edificios y se incautaron todos los bienes, digamos, materiales que tenían en propiedad. También, digamos, fue incautada la campana propia del convento y posteriormente, cuando se reapelita la iglesia, lo que se hace es trasladar la campana de la antigua, de la antigua ermita de San geroni que no se había reconstruido, y, por tanto, es una de las más antiguas de la, de la ciudad. Sí. ¿Y el Cristet de Zalamea? ¿Por qué, por qué acabó en, en, esa, en, en la iglesia de San José? ¿Porque fue hospital? Efectivamente, el Cristet de Zalamea, según los estudios realizados, estaba situado en la portada del Hospital de Caridad de la ciudad cuando estaba, en, en, digamos, en la corredera. El hospital estaba junto al convento de las Clarisas, Las, el convento de las clarisas es la actual glorieta, pues hacia, eh, pegado a, esta, a este convento, hacia la plaza Ibáez, estaba el convento, estaba el hospital. En la portada estaba el Cristo de Salamea, y cuando este hospital se traslada en 1841 a San José, se traslada también la imagen del Cristo de Salamea, que tenía mucha devoción precisamente por las personas que, que, que, que oraban ante él, por los enfermos del hospital y se coloca en lo que era la portería del, del, del hospital de, de San José. Y a partir de ese momento, pues, se, se continúa la devoción hasta, ese, hasta esta imagen de pequeño tamaño, e incluso se ha acuñado esa frase de Anar al Cristet, de todas esas personas que acuden a rezar y a orar delante de esta, de esta imagen. Posteriormente, en los años 60 del siglo XX, se crea una cofradía, y sabéis pues, que en la noche del Jueves Santo, se realiza una procesión con esta imagen que congrega a una grandísima cantidad de visitanos que mantienen esa devoción hasta, hasta, hacia este, hasta esta imagen. Una imagen a la que se le atribuyen muchos milagros, precisamente por estar tan unida a la curación, a la sanación. Pues Joan, después de escuchar la historia de San José, hay una conclusión muy clara. ¿Este complejo...? Está muy ligado a, al patrimonio de la ciudad y a nuestro devenir, porque no solo fue convento, fue un hospital, ahora es el corazón de, de toda la historia donde se guardan en el archivo municipal histórico los documentos. ¿Hay seguridad de que pueda tener futuro este complejo cultural de San José? ¿Está bien conservado, está bien mantenido este patrimonio? Sí, yo creo que está bien, bien mantenido, el, el, digamos lo que es el edificio de archivo y biblioteca prácticamente se, se hizo nuevo y se, en fin, se reconstruyó sobre el antiguo convento y, y tiene pues, poca, poca edad, digamos, y la iglesia también se conserva bien y de hecho eh, periódicamente se realizan restauraciones en su interior de las distintas capillas y de los distintos retablos, de manera que se ponen de manifiesto y se rescatan algunas... Importantes de nuestro patrimonio artístico. Pues muchísimas gracias por explicarnos su historia. Gracias a vosotros. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Tan difícil resulta proponer a 14 vocales, pues el gobierno local ha tardado un año en hacerlo y cuánto tiempo se seguirá perdiendo en implicar a todas las administraciones y gobiernos para que paguen el mantenimiento de un palmeral que lleva 22 años siendo patrimonio de toda la humanidad.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 ...por trabajos de mantenimiento de alumbrado público. Y además en la Crónica Deportiva les hemos contado... ...que al Elche le toca el Guadalajara... ...en la eliminatoria de la Copa del Rey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 con Rosmari Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana comenzamos el relato informativo con esa noticia de que la Cruz del Paseo de Germanías tiene a tiene los días contados deberá retirarse a lo largo del próximo mes o incluso este mes la consellería de calidad democrática publicó ayer una resolución que obliga a quitar elementos franquistas y por tanto los nombres de 123 calles de carrus dedicadas a los caídos del bando franquista es una noticia que nos cuenta marga garcía muy buenos días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 ...ha propuesto siete vocales... ...que deberán salir de... ...la Unión de Labradores, ...la Asociación de Palmereros... ...la de Productores de Dátiles... ...la de Productores y Artesanos de la Palma Blanca... ...la de la Acequia Mayor del Pantano... Bolén Palmeral... ...y la Asociación de Arquitectes Raskin Coffee... ...mientras que para la Junta Gestora son otros siete... ...que salen de la Comunidad de Labradores... ...la Asociación de Productores de Dátiles... ...la de la Palma Blanca... ...la Acequia Mayor... ...el Centro Cultural Mar Gallo,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 Lo hizo el alcalde y la concejal de urbanismo y con ellos estuvo nuestra compañera Iciar Martínez. Esta es su crónica. Muy buenos días.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 Y muy cerca del barrio de San Antón, en Palmerales, también se está llevando a cabo otra actuación urbanística importante con dinero del Gobierno valenciano. La Generalitat construyó 200 viviendas en varios bloques y ahora se están realizando los trabajos previos para derribar dos bloques más, el 25 y 27, con el fin de regenerar el barrio. Según Carlos González, esperan a que la Consellería finalice la redacción del proyecto para la construcción de 60 viviendas en el entorno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 ...se celebrará en el entorno de la Institución Ferial Alicantina... ...escuchamos a su directora, a la directora de IFA, Beatriz Serrano...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 Y hablamos eh, pues de otro evento solidario, el que, tendrú, el que tendrá lugar este sábado en la Rotonda del Parque Municipal. Habrá un concierto tributo a los Beatles en beneficio de Aspanias, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Elche. El concierto será a las cuatro y media de la tarde a cargo de la Liverpool Band de Crevillent y la entrada es una donación de 10 euros. Se podrá realizar a través de la web migranodearena.org o presencialmente en el acceso al evento que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Y abrimos la página de sucesos cuando pasan 13 minutos de las 9 de la mañana... ...para contarles un accidente de tráfico ocurrido anoche... ...sobre las 10 menos cuarto en Elche... Un motorista, un joven de 25 años, resultó con politraumatismo. El SAMU lo estabilizó y lo trasladó al Hospital General de Alicante. Al chocar su moto contra un turismo hubo también más víctimas. Otra mujer herida de 84 años eh, fue asistida por el SAMU por contusión torácica y trasladada al Hospital General de Elche. Y por otro lado, la Policía Nacional pues, ha desarticulado una organización que se dedicaba a explotar laboralmente a extranjeros irregulares. La red operaba en Elche, Albatera y Murcia. La Policía Nacional ha detenido a 24 personas. Una de las empresas estaba ubicada en Elche y actuaba como pantalla de trabajo temporal para dar apariencia de legalidad a la explotación de los trabajadores irregulares.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 Además, hoy haremos un repaso a la historia del rock con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Juan López Espín, será en unos minutos, con motivo de su iniciativa de crear una cátedra institucional dedicada al rock, la música moderna y a las nuevas tendencias, dirigida por Miguel Ríos, cantante y doctor honoris causa por esta misma universidad y codirigida por López Espín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 que no lo han olvidado por su carisma, bondad y su amor por el arte. Antiguos alumnos que también rindieron homenaje a otra profesora, la de geografía, Jacinta Gómara, cuyo nombre ha quedado en un jardín de la ciudad. El director del instituto habló de la figura de José Martínez Ribes, habló de la historia y el viaje que ha hecho este cuadro recuperado junto a un contenedor de basura y habló para destacar el legado que ha dejado este viejo profesor.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 Y antes de terminar, les recordamos una noticia muy importante y es que el puente de Canalejas se cierra hoy al tráfico. Será a partir de las nueve y media de esta mañana hasta la una y media del mediodía. Es la previsión. Nos dicen que por trabajos de mantenimiento de alumbrado público. Así que es mejor evitar el puente de Canalejas y discurrir por otras vías alternativas como Jorge Juan, Doctor Caro o Gabriel Miró.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 Ven a Firauto con Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. No te pierdas nuestras condiciones especiales de feria. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Totalmente revisados y con kilómetros certificados. Si estás buscando coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Os esperamos en el pabellón 2, pasillo 11, del 18 al 20, en IFA. WolScar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Conoce nuestro stock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 Sigue en Argentina. En su lugar vino el actual presidente de Elche, Joaquín Buitrago, quien calificó el programa de muy entrañable y de auténtico éxito.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 Hasta luego, Paco. Gracias. Enhorabuena por el trabajo. Y solo recordar que el programa de ayer volveremos a emitirlo en Teleelche el próximo lunes a las 10 y cuarto. Pero ustedes pueden eh, escucharlo y verlo en YouTube, que está ya también colgado. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 La Universidad Miguel Hernández de Elche ha creado la Cátedra Institucional de Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias, que está dirigida por Miguel Ríos, cantante y doctor honoris causa de esta institución académica, y codirigida por el vicerector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, quien además es el director de la Escuela Superior de Estudios de la Industria Musical. Antes fue escuela de rock durante cinco años. Muy buenos días, José Juan.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 pues ciertos eh, eh, proyectos que apoyaban a nuestros estudiantes que, que tenían grupos y que, bueno, pues eh, tenían dificultades como, como cualquier grupo para, para nacer y empezar a hacer sus canciones y llegar al público. Y eso, pues bueno, fue hace unos años, luego derivó en lo que ahora en el proyecto actual de, de la Escuela Superior de la Industria Musical, donde es mucho más amplio y ...y no solamente se trata de formación en, en, en instrumentos... ¿no? ...en instrumentos como bien he dicho antes... ...sino que ya sí que se abarca pues, todo desde la producción... ...la grabación, el business asociado a, a este mundo... ¿no? ...de la música, etcétera, etcétera... ...y ya en arreglo a todo este proyecto general... ...que estoy comentando dentro de la UMH... ...pues nace la Cátedra en Rock... ...que es pues, un elemento más de los muchos que tenemos en mente... ...y que seguirán apareciendo en los próximos años... ...y la Cátedra en Rock... ...pues bueno, eh, ya sí que tiene como un objetivo claro... Eh, ...por lo que hacen las cátedras temáticas, ¿no?... ...apoyar a, a lo que tienen que apoyar... ...que en este caso es el, el movimiento cultural de la música rock... ...nosotros tenemos ya muchos proyectos en la mesa... ...por ejemplo, o sea, hay mucha gente famosa dentro de la música rock... ...pero hay mucha otra gente que no lo han sido... Eh, productores gente que ha estado detrás del telón o gente que ha estado en las salas de grabación y que tiene una importancia grande y quizá la cátedra en rock uno de los eh, objetivos que tenga es eh, pues sacar a la palestra mucha de esta gente eh, analizando sus vidas y la influencia que han tenido muchos músicos y de otra manera no podrían no podrían ser llegar al público en general porque el trabajo de investigación que requiere pues requiere de recursos y de y de cosas porque la cátedra pondrá en funcionamiento. Eso es un ejemplo de las muchas cosas que tenemos pensadas. no Desde luego que sí, porque darle voz a esa gente que los mayores éxitos quizá no hayan sido porque la composición haya sido magnífica o por la interpretación, sino por alguien que ha tenido el mejor oído para escucharla y visión, para, para promocionarlo. De eso vamos a hablar inmediatamente, pero antes, el colofón a ese proyecto cultural y musical de la universidad que tiene que ver con el rock, lo habéis puesto con la creación de la cátedra institucional. ¿Por qué habéis puesto a Miguel Ríos eh, como director de esta cátedra? Muy buena pregunta. Pues... pues eh... Bueno, Miguel Ríos fue doctor honoris causa en nuestra universidad hace unos años. Vino uh, porque teníamos la escuela de rock y cuando, porque él ya era honoris causa por la Universidad de Granada, él es de Granada, y cuando eh, comimos con él en Madrid, recuerdo, a través de Luis Merino, que ha sido una de las personas más importantes de la música eh, en nuestro país, fue director de 40 principales, España y Sudamérica y demás, y, y eh, hablando con él... Eh, en, en, en Madrid lo que a él le convenció para venir a nuestra universidad y ser un caso fue que tuviéramos una, una escuela de rock entonces a partir de ahí ya hemos tenido contacto, hemos mantenido contacto y bueno, cada vez que él viene por la zona eh, a tocar o a, a cantar eh, por supuesto que hablamos y, y aparte de ir al concierto pues nos, eh, nos reunimos con él y una de las últimas cosas fue eh, cómo colaborar con la Fundación Miguel Ríos de, de Granada Y ahí resucitamos la, el proyecto de la Cátedra en Rock, que no es actual. Esto comenzó en 2018 eh, y en 2018, lo que se vino la pandemia y paralizó un poco las cosas, ya habíamos hablado de cómo, cómo, cómo podríamos llevar a cabo la Cátedra en Rock y qué proyectos tendría. Entonces, por supuesto, él, en él está muy liado, pero sí que estuvo, está ilusionado con qué puede aportar al mundo a la cultura del mundo del rock eh, la Cátedra y enseguida cedió a, a ser el director, aunque siempre de manera más, claro, más lejana, él no está aquí, está en Madrid, pero bueno, él aportará su grano de arena, como haremos todos, por supuesto, y viene muy bien, porque es básicamente es el, el, la música rock eh, en el panorama nacional en persona, es decir, conoce tanto y sabe tanto y tiene tantos contactos, que yo creo que la cátedra en Rosinel no tendría sentido. Bueno, pues lo acabas de comentar eh, este es el proyecto cultural has empezado diciendo que el rock and roll ha tenido pues eh, gran relevancia en el siglo XX también en el siglo XXI y por eso habéis creado esa escuela de rock primero, ahora convertida en una escuela superior y también en cátedra institucional ha sido, tú fuiste profesor de historia del rock en la escuela de la Universidad Miguel Hernández que, que dirigías anteriormente así que Cuéntanos, dinos brevemente, si es que se puede, primero cuál es la importancia, la cultura del rock, qué importancia tiene en la vida, qué valores son los que aporta. Pues resumir el, eh, la música rock eh, es muy complicado, pero sí que voy a darte un par de pinceladas que demuestran la importancia que ha tenido el movimiento cultural asociado a un movimiento musical hay en la historia de la humanidad hay movimientos culturales asociados a, otro, a otras artes, ¿no? A la uh -huh. pintura, a la escultura. Pero en este caso, asociado a un movimiento cultural que nace a mediados del siglo pasado, ¿no? Los años 50, y, y viene y... a nacer como una mezcla entre el blues y el country en Estados Unidos, ¿no? pues de la mano de los pioneros, que podemos estar hablando del Elvis Presley, Chad Berry, Jerry Lewis, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y es como la revolución de los jóvenes frente a los valores que estaban establecidos en ese momento y que venían recogidos pues, principalmente en el mundo de los blancos con el country y con el mundo de los negros con el blues. De ahí empiezan las primeras andaduras en eh, los años 50 y 60, vienen los Rolling Stones, vienen los Beatles, que aunque los Beatles son un poco más pop, pero también... Eh, tocan de todo, pues eh, espera, espera, tocan, eh, espera antes de llegar a los años 60, porque nos quedamos con los 50, que es donde tú has situado el origen del rock en Estados Unidos, y para una forma de, de romper con lo establecido. Los jóvenes se sentían identificados con esta música. No Estamos escuchando a, que, a uno de los que has nombrado, Chuck Berry, pero Chuck Berry podría ser, está considerado como el fundador del rock and roll. Pues posiblemente, a ver, es muy complicado decir quién es el padre de todo esto, pero es en el que más gente converge. Y la razón es que el rock and roll no viene, no deja de ser un, un blues acelerado, no, por decirlo así, un rhythm and blues donde se le acelera hasta el punto en el que es muy bailable y ya digo, eh, pues queda como, como una contraprestación a la música que estaba en ese momento. Entonces Chuck Berry y sobre todo con esta canción, con el Johnny B. Wood, representa totalmente esa revolución a, a, a que consiguió el rock and roll de, de, de espontaneidad, de frescura, de inmediatez y de, y de no sé cómo decirlo, de, de, de rabia ¿no? a la hora... De, de, de expresarse culturalmente o expresarse con la música. Y esta canción, pues posiblemente, sea, posiblemente sea donde nació el rock and roll en bueno, el siglo pasado. Y después, es. claro, después fue en los años de los 60, la década de los 60, con los Beatles. Y en España, pues también, fue, pronto entró el rock and roll. En España podemos decir que los estudiantes, esa banda madrileña, la que vamos a escuchar, ¿Fueron los primeros en, en grabar los primeros discos de rock and roll? Y corrieron... Sí, perdona. No, corrieron, supongo que los estudiantes desaparecieron, muchas bandas desaparecieron, ¿no?, de, en los años 80. Sí, en España en, en España en los años 60 sí que tuvimos nuestra... Nuestra pequeña revolución eh, del, rock, del rock and roll y del rock en general, eh, no sé, pues por ejemplo, eh, los músicos que has puesto... Pero España tenía un problema en esa época, que todos sabemos, y es que era muy complicado en dictadura que hubiera una, una revolución eh, cultural y, eh, importante. Pero sí que la revolución de los estudiantes que comentas, ¿no? sobre todo mediados de los 60, sí que dio pie a que muchas de estas bandas pues diera, en eh, fin, dieran el salto y fueran bandera de, de, lo que, de lo que fue el rock en nuestro país. Pero es cierto que sí que estábamos a un paso de lo que fue en Estados Unidos o en Inglaterra, que fíjate, aunque nació en Estados Unidos, la música rock, eh, donde verdaderamente tuvo el exponente más grande, Fue en el en Reino Unido, pues donde y, claro. las grandes bandas eh, tuvieron éxito. ¿Y por qué crees tú que solo los Bravos consiguieron con su Blacky Black, y Black eh, precisamente poner eh, ser número uno esa canción, la, la, el mayor éxito de, de proyección internacional con esta canción? ¿Qué pasó? Yo recuerdo, yo recuerdo una entrevista a Juan Pardo que, bueno, ya muy, mucho después, ¿no? Que estaban, era, estaban en los grupos que estaban en esa época. El Black Is Black de los sábados tenía una cosa muy a favor y es que tenía estrofas en inglés. Eso en esa época era muy raro, ¿no? En lo normal es que se cantara en español y nada más. Y al introducir algunas eh, Partes en inglés tuvo una salida al extranjero que muchos de los grupos no tenían, eh, grupos españoles que no tenían. Yeah. Y eso hizo que tuviera un plus añadido. Y bueno, sí que posiblemente sea la canción uh, que importó el rock a nuestro país, estoy de acuerdo. Y pasó lo que pasó, todos copiaron y todos cantaron en inglés, porque sabían que podían dar el salto eh, internacional. Pero pasó la época de los 60, llegó los 70 y con esa década vino él, vino él. Vino vuestro amigo Miguel Ríos Por supuesto Bueno, Miguel Ríos ya eh, comenzó en los 60 Lo que pasa es que el éxito le vino a principios de los 70 Y bueno, ya en los 80 fue cuando ya se consagró totalmente eh, Yo creo que es el, el, el cantante o el, o el músico de, Dentro del panorama rock más importante de todos los tiempos en, en España ...hemos tenido muy buenos músicos... ...hemos tenido bandas muy potentes... ...a lo largo de nuestra historia... ¿eh? ...pero si alguien representa... ...nuestra historia que haya tocado... ...todas las décadas... ...en la que el panorama rock ha tenido sentido... ...yo digo, empezando en los 60... ...70, 80, 90... O sea, ...es que no ha parado nunca... ...pues es Miguel Río, ¿no?... ...hay grupos muy importantes... ...no sé, ahora mismo me viene a la cabeza Héroes del Silencio... ...que tuvieron mucho peso fuera tal... ...pero tuvieron épocas y se separaron... ...y sin embargo... Miguel Ríos ha estado siempre con nosotros. Voy a, voy a aprovecharme de ti, que eres un experto. El rock también tuvo sus etapas. Vino el Gypsy Rock, eh, el rock andaluz, el rock electrónico, el punk, el heavy metal. Eh, ¿sigue, ¿Sigue el rock teniendo tanta evolución? Sí, por supuesto que sí. Eh, vamos, todos los estilos que, que has dicho tuvieron sus épocas gloriosas. El rock duro, el hard rock en los 70 con Led Zeppelin, Deep Purple y todos estos grupos Queen, que no se nos olviden, etcétera. El heavy metal de los 80, con los Iron Maiden, los Scorpion, los y Dizzy y demás. En los 90 vino el Grunge, con la exponente de Nirvana, Alice in Chain, etcétera, etcétera. Y luego llega el nuevo siglo, el siglo XXI en el que estamos, en los que lo que está ocurriendo, y ya me remito a los últimos 5, 6, 8, 10 años, es que se mezcla todo. Entonces puedes tener una banda en el que... Eh, te mete una base muy dura de rock mientras que cambia una melodía muy eh, diferente, etcétera, etcétera. Entonces ya eh, se ha multiplicado por mil el número de estilos y bueno, eh, el rock sigue teniendo una presencia muy grande, lucha contra otros movimientos que ahora tiene eh, acota en el mercado, el reggaetón y demás eh, en las discotecas, pero es que el rock nunca ha sido una música de discoteca, ha sido una música... Eh, No sé, ya digo, eh, para, para, es un movimiento cultural, es una música que ha acompañado a la cultura. Eh, bien, es una música que ha acompañado a la cultura. Ahora, en el 2022, con la creación de esta cátedra institucional, ¿dónde situáis el rock? ¿Dónde está? Bueno, nosotros la cátedra, la cátedra pretende rescatar el movimiento grande que tuvo en el 20 y, y parte del 21. Ah, más, eh, cuando tenemos que analizar dónde está ahora el rock, seguimos pensando que tiene una gran presencia eh, en la música y sigue teniendo una gran presencia como movimiento cultural lo que pasa es que eh, la, claro, la sociedad la vida ha cambiado tanto ha cambiado muchísimo y entonces ya hay otras herramientas eh, de movimientos culturales que pueden servir a la sociedad como reivindicación o como para que la gente de otras generaciones luche contra los movimientos establecidos que tienen las previas. Entonces el rock ha dejado de ser esa herramienta cultural que utilizaba la gente joven para luchar contra eh, eh, cosas que establecía en la sociedad, ¿no?, para pasar a ser un movimiento cultural consagrado. Y ahí es donde se centra la catedral en rock, en ese estudio del movimiento consagrado. Pues... Gracias por conservar y poner en valor de nuevo ese movimiento cultural que es el rock and roll, al que le dimos hace ya mucho tiempo, muchos años, la bienvenida en este país. Gracias. A vosotros. Un abrazo. Dieta, con Rosmar y Alonso.